los en mil en bola sola de Victor Carpo por todas partes de, de, de hacernoslo todos vamos ¿no? a regresar para volver y sobre todo posiblemente pues, vamos un poco trabajarlo ¿no? Días de radio protagonistas ஐஸ் ஜான் Esto que suena una vez más aquí en Días de Radio en BFM es ese gran lunar de tu espalda, es decir, el tema de adelanto ese single con el que la banda barcelonesa Grusenka nos ha presentado todo un disco de debut, todo un primer LP, un álbum que ya tenemos por aquí que lleva el título de Técnicas subversivas, un disco en torno al cual vamos a preguntarle a a Xavi, uno de los integrantes del cuarteto barcelonés que está ahí al otro lado del inol teléfono. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenos días. Hola, qué tal, encantado de estar aquí, pues meses y y otra vez aquí. Otra vez aquí, sí, porque hace no demasiado tiempo estuvimos charlando por aquel EP, ¿no? Por el Grucenka EP. Sí, pues, pues hace ya unos 4 o 5 meses que estrenamos el el EP producido por Joaquín Pascual uh -huh. y ahora sacamos el EP otra vez con un agente equivocado y y pues deseando pues todo lo mejor con el proyecto este. Mhm. Uh -huh. Un primer EP que fue una carta de presentación, un disco pequeñito que como nos dice Xavi venía con esa producción la de la de Joaquín Pascual, el Exsurfin Bichos, Mercromina, Travolta, etc, y un EP mmm, que a pesar de lo pequeñito del del tamaño del mismo, pues eh, yo creo que que os dio un montón, ¿no? De, de satisfacciones, un montón de buenas críticas, y la verdad es que sirvió justamente para lo que era, para presentar al grupo y para que el grupo pues empezase a tener ya un nombre conocido, empezase a ser reconocido en el panorama musical y y para que el grupo pudiera ir ya a tocando puertas y ¿no? haciéndose notar. Sí, sí, nosotros la verdad es que fue una una sorpresa, fue bueno, lo, lo que es la lo, la crítica o la, la la recibida que tuvo pues estuvo muy por encima de las expectativas que teníamos con con el el trabajo, la verdad, y y muy contentos, ¿no? de de de salir en tantos medios y y de una acogida tan tan calurosa también de parte de la gente, ¿no? Pues pues que que hayan valorado también el trabajo que hay detrás y y eso pues nos nos ha servido pues para también adelantar pues eso, ¿no? quiere decir el, el, la motivación extra de hacer algo en casa, ¿no? que que que tiene su su mérito, ¿no? producirlo, autoproducirlo y y trabajarlo todo en nuestros suelos pues también todavía recibimiento que tuvimos pues no nos dio la el ánimo también, ¿no?, para para trabajar tranquilamente en casa. Mhm. Uh -huh. Esto que me dices es, es importante porque como hemos comentado el EP fue producido por Joaquín Pascual, por todo un un veterano y por otro lado, pues el disco lo que se ale LP es autoproducido, lo habéis grabado en casa sin ayuda externa y por lo tanto aquí ya o estabais muy seguros de lo que queríais y lo sentíais con fuerzas y, y preparados para llevarlo a cabo al 100% vosotros mismos. o no sé si ha sido por obligación que no habéis podido contar con pues con Joaquín Pascual o con cualquier otro productor, cualquier otro ayudante eso, ajeno a la banda, a la banda en sí, porque lo habéis atú producido. Bueno, ya desde un principio ya desde vamos, desde que empezó el proyecto ya teníamos en mente que el, el álbum lo queríamos grabar sí o sí en casa, más que nada porque estábamos muy convencidos de de las influencias que teníamos y ya teníamos una tampoco voy a decir larga la trayectoria porque no es mentira, ¿no? Pero nada, la red experiencia un poco sí, ¿no? De, de de haber producido bastantes cosas de de haber producido sobre todo en proyectos instrumentales personales más quizá más íntimos y más pues escondidos, ¿no? Pero todo ese trabajo ya lo habíamos hecho y ya tenemos más o menos los conocimientos, ¿no? Algunos que que bueno, que siempre quedan muchas cosas por aprender, ¿no? Porque eso creo que el, el el trabajo pues tiene cosas a mejorar, ¿no? Pero es, estamos muy convencidos de ello y nosotros hemos estado muy satisfechos, ¿no? Nos sentimos bastante más orgullosos de de este trabajo aunque obviamente pues hay ya limitaciones técnicas, estamos hablando que, de que el presupuesto de de este álbum pues seguramente es, es no no es de risa, ¿no? Pero estamos hablando de un presupuesto superbajo y el resultado pues se agradece, ¿no? Es es 1000 € nuestro presupuesto pues del equipo, pues yo creo que Que, que que cuesta no sacarle más cuando estamos hablando que si hubiémos tenido por ejemplo el material de Joaquín, el resultado hubiera sido también distinto, pero también eh hubo esta la dec decisión, ¿no? de de hacerlo en casa también por el tema de eh el, la distancia, ¿no? Porque queríamos hacerlo muy tranquilamente, pues dedicarle mucho tiempo, hemos estado 2 meses grabando, un mes entero de mezcla y, y eso es imposible con Joaquín, ¿no? o con Joaquín y con con uh -huh. David más, ¿no? Pero vamos, que teníamos la idea de De, de grabarlo en casa desde el principio y bueno, no esa idea nos la no, nos nos la tocó un poco de la cabeza Joaquín, ¿no? Porque también estuvimos muy contentos con su trabajo y teníamos muchas ganas de de volver a hacer el el el trabajo con él, ¿no? Pero todo todo no se puede hacer y y es la la decisión que tomamos y estamos muy muy contentos con el resultado. Mhm. Uh -huh. Desde luego que encerrarse 2 meses con un productor en un estudio uh, puede ser algo muy muy caro y tampoco <risa> ya no solo a nivel económico, sino cualquiera que no viva directamente de la música puede permitirse, ¿no? Lo de estar tanto tiempo en unos estudios y grabando un disco. Así que nada, con tranquilidad y poco a poco en casa eh uh, ha ido saliendo este este primer álbum de de Grusenka. Sí que es verdad que conceptos como el do it yourself o uh, o el low fi me decías bueno un presupuesto bajo el de el de este disco no buscabais tampoco una superproducción cosas como esas que apunto yo eh pues bueno van también en consonancia con con lo que os gusta ¿no? y con lo que buscáis con la banda Yo creo que se valoró muy positivamente la tenemos también en su momento porque tenía esa esa frescura, ¿no? Que quizá perdimos un poco con Joaquín, ¿no? Porque como de dedicamos tan poco tiempo, no podemos eh acabar de de de expresar lo que es el grupo entero, ¿no? Quizá lo que damos en directo, que lo que damos en directo se acerca mucho más al yo creo que al al disco este, el del EDP, ¿no? Profeso en casa que sí, que hay limitaciones técnicas y de con conocimiento porque es es obvio, es no no no no tenemos aún todo ese bagaje, ¿no? Pero igualmente pues es algo que estamos que que que vamos que es intencionado la de sacarle la, la frescura, ¿no? también y y y vamos que damos prioridad a eso como grupo también, ¿no? y, y también en, en en a nivel global, ¿no? de de estar tranquilos, de buscarlo con calma y y con paciencia, ¿no? que que vamos que sí si nos había dicho Joaquín de de ir a estar un mes entero ahí y que hubiera habido la posibilidad de de ir con con todo el grupo pues perfecto, ¿no? Pero no no había esa posibilidad porque es que ni ni por una parte ni por otra podemos dedicar tanto tiempo a a estar trabajando el, el sonido que es lo que nos nos apetecía, no sé, apetecía más como grupo, ¿no? encontrar el el el sonido este, pues la, la naturalidad, ¿no? De, de la música que yo creo que ahora mismo es algo que que bueno, a nivel de producción en otros grupos es algo, al ¿no? es que nosotros nos apreciamos en, en especial, ¿no? que que sea algo natural, que no sea forzado, que no sea Que no sea algo metrónomo, que no sea algo muy muy cuadrado y yo creo que es es lo que pretendíamos con este álbum. Ajá. Uh -huh. Un álbum que yo creo que a pesar de esas diferencias, por ejemplo, a nivel de producción con respecto a lo anterior que nos entregó el grupo, un álbum que pues que es continuista con bueno, con respecto a al sonido, a ese sonido del grupo a a esa um, bueno, etiqueta que yo creo que se van a seguir poniendo la del pop ruidoso, el noise pop, el shoegaze y todas estas cosas, que yo creo que no, que que siguen yendo al pelo y que esto se siga ajustando un poquito a lo que es gruxenca. Sí, bueno, desde que empezamos pues digamos que el el el LP forma está formado por canciones iniciales de las demos y, y canciones que más adelante sacábamos, entonces tiene la digamos que no no ha variado mucho la la forma de componerlo de, desde desde desde principio y, y y sí nos sigue gustando la la la parte más pop que que yo creo que es lo que nos atrae de, desde que empezamos pues buscar la las las melodías, la, las letras más o menos accesibles y luego también pues detrás ensuciarlo con ruido y con con atmósferas, sobre todo que es lo que más nos nos apasiona, ¿no? Que el el la mezcla esta, ¿no? Y y sí la la intención de de seguir por estos puestos caminos, sé sí que hay cosas más quizá más abiertas, más que que tomar otras direcciones que el EP, porque el EP si sí que era un poco más roquero, yo creo que que el que que el disco, por ejemplo, siempre tuvo rápidamente absurdamente es un poco más electrónica y una base electrónica y por ejemplo eh será algo imposible, es bastante experimental al principio, que es algo que con el EP pues Al, al ser un formato corto, pues obviamente no no podíamos añadir canciones después pues, más de un desarrollo más más largo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Nombraba yo el noise pop, que podríamos fecharlo pues a mediados de los 80, el shoegaze que llegó un poquito después y que se adentró en los 90. Hablamos de una banda muy joven, ¿no? Yo creo que vosotros pues no sé, los componentes del grupo de Cruxencana seríais a finales de los 80 o no sé. Cuéntame, ¿cuándo nacisteis? Sí, bueno, Yo y Eric nacimos en el 88, tenemos 24 años y luego también llevamos a, a bueno, a espalda de de grupo pues pero bueno, pues nosotros pues a a la Henry que tienen 18 y 16 respectivamente. Y y nada, pues pues sí, pues, sí, debemos decir que, sí, que somos jóvenes, ¿no? Pero pero bueno, que, que tampoco es que sea un impedimento a la hora de de hacer música y de de tocar, sí que es verdad que a veces que si llevamos 30 años en una barbería a veces de de otra manera, no sé, para para hacer un que cosa, pues es es obvio que en España pues eh cuesta más de, de de de asumir un un cartel tan, bueno, un grupo con con una edad tan tan joven y y está está claro que se buscan cosas muy consolidadas y muy muy solventes, ¿no? Pero nosotros no sé, estamos aquí, vamos a intentar pues hacer lo que lo que podamos y si nos dejan tocar en pues tenemos la posibilidad de tocar en un par de festivales este año, pues pues perfecto, lo vamos a aprovechar y ya demostrar también que no que vamos que lo que hemos hecho hasta ahora pues no ha sido por suerte, sino porque también nos lo hemos ido ganando poco a poco, ¿no? Mhm. Uh -huh. Un grupo muy muy muy joven eh no iba no iba la pregunta por ahí, <ríe> pues en torno a pues a, a la valía del grupo o no debido a su juventud, todo lo contrario, de, de hecho en los países pues anglosajones, pues en Inglaterra, sin ir más lejos, pues en un lugar donde seguramente de donde hayan salido grupos que os gusten un montón y que estén ahí como referencia de de Gruxenka. las bandas jóvenes o bandas muy muy muy jóvenes son las grandes sensaciones y grupos pues bueno que llegan a a pegar bien fuerte y aquí sí que es verdad que vemos que son grupos normalmente ya veteranos, curtiditos, los que empiezan a calar y los que tienen éxito y los que llegan al público y parece que sí se les tiene más en consideración. Eh los grupos más jóvenes quedan como proyecto quizá adolescente o postadolescente y no se los tienen consideración al mismo al mismo nivel, pero sí que en otros países Eso es una realidad. Yo creo que los grupos muy jóvenes, vemos a chavales de 18 años que que le aligan y que tienen mucho éxito y que, oye, lo hacen francamente bien y de hecho luego cuando pasan los años a veces hasta entran en declive y no son ni ni treintañeros aún. Así que bueno, la edad no es un problema, sino yo creo que puede ser todo lo contrario y una banda eh, que como decía yo, pues sus componentes nacieron prácticamente pues cuando comenzaba esto de del noise pop, cuando comenzaba el subgeise, cuando comenzaban estas referencias que el grupo tiene tan tan en cuenta, ¿de dónde es viene el gusto por estos sonidos que nacieron a la vez que vosotros? Bueno, pues no hombre, a nivel personal quizá hay una parte romántica que es la no sé, la la época que estás que empiezas a escuchar pues hombre, buena música quizá no, pero que que que que estaba escuchando siempre la, la música de los 90 pues es una influencia para mí muy muy grande, que eres pequeño y de de golpe pues te encuentras pues cosas y sobre todo en en en nuestro entorno también siempre ha habido pues eh, bueno, cultura musical o pues la oportunidad, la oportunidad de, de de de de vivir o o tener en casa cerca pues eh, pues vinilos y grupos de los 90 que que eso también nos ha nos ha marcado y y después sobre todo ya en la adoctrencia pues No sé, personalmente pues empecé escuchando más psicodelia, luego fue fui ya escuchando más SUAY, sobre todo Ride, que me encantó, fue como un gran descubrimiento de de como de los 18 o así y desde entonces pues tenía como no sé, la la idea de hacer un una banda que que sonara pues con con influencias de de la forma más humilde, ¿no? Pero pero que que que, que pudiera sonar a ello, ¿no? Y y los demás igual, pues Eric también, pues de familia siempre han gustado pues pues bandas más así indie, demás y y viene un poco de a, a al menos en nuestro caso viene bastante de familia. Ya luego los pequeños pues los pequeños de 18 pues sé sí que escuchan más música por internet y la descubren, pero nosotros pues ha sido más de parte de familia que tenemos, pues padres que tocaban y y nos han enseñado buenos grupos también. Mhm. ¿Qué planes hay a partir de aquí? ¿Qué es lo próximo? Bueno, eh nivel de grabación, composición, es es ahora también que que no estamos en un, un, un descanso, ¿no? Porque hoy mismo lo lo estaba tuiteando en el en el Twitter, ¿no? Decía, "Ostras, pues en un año y medio hemos publicado dos demos, eh un EP y un LP, ¿no? Y, y bueno, con una producción que una de ellas pues fuera de nuestro territorio que llegamos, o sea, fuera de nuestra casa, ¿no? Entonces, Sí, es un ritmo bastante elevado, ¿no? En un año y medio hacer pues casi 20 canciones, pues eh, no no está mal. Entonces sí que a nivel de grabación sí que quizás nos vamos a dar un un respiro de al menos unos meses seguro. Pero pero vamos, que el objetivo por día de ahora es trabajar muy bien el directo, que yo creo que es lo que bueno, que que queda más más y más camino por por mejorar y y y nada, cuando esté pues a punto y listo el listo el directo pues no sé, a disfrutar de todo lo que venga, ¿no? Pues aprovecharlo los, los concejales que puedan salir y intentar pues pues eso va a hacerlo también como se pueda y, y disfrutar de cada cosa que salga. Mhm. Uh -huh. Y la agenda así cercana, ¿qué podemos decir? Pues tocamos el 23 de de junio en el Día de la Música, que es eh, la jornada gratuita matutina, y luego en el Music Hall hacemos como la la presentación ya de de lo que es el el disco en Music Hall de de Barcelona, que es creo que es el fin de semana que viene, el 30 de de junio el, el sábado con con el genio equivocado de como entorno, así que muy muy contento, luego también tocamos en un par de conciertos así de de verano que un uno de ellos es el Bunfest, que que bueno será uno de nuestros primeros festivales y y a ver qué tal va, tenemos muchas ganas, la verdad. Mhm. Uh -huh. Bueno, pues eh, festivales ahí en el horizonte, eh, citas como la de Palm Fest en en Tarragona o también la del Día de la Música en Madrid, y citas también por ejemplo en Barcelona en Music Hall, como nos acaba de de comentar Xavi, así que nada, tenéis unas cuantas ya oportunidades de ver a Gruxenka en directo y presentando ya todo un todo un LP, por fin todo un disco largo, este Técnica Subversivas, ¿recordad? Está en el catálogo del Genio Equivocado, el sello de nuestros compañeros Rafa y Joan Pin y Pond DJs, y nada, pues que os lo recomendamos, ¿cómo no? em eh, a la espera, a la espera de poder veros en directo ya con el álbum publicado, ya a la espera de más noticias en torno a la banda. De momento parece que qué noticias ya con forma discográfica, ¿no? Que ya pues como nos apunta Xavi han llevado un ritmo bastante importante los barceloneses en ese apartado ya descansito. Eh vamos a quedarnos con música de lo que ya ah, tenéis disponible, de lo que ya habéis grabado, de lo que ya está ahí en la calle de este de este trabajo. Suena el single de adelanto, ese gran lunar de tu espalda. Em eh, ¿qué qué otra canción me podéis recomendar? pues quizá me quedaría con siempre estuvo rápidamente y absurdamente que quizás ya que rompe un poco la la línea que tiene el, el álbum, ¿no? Que es, es la más quizá electrónica, la más oscura que hay y y es la que también nos nos nos gusta mucho y de, de momento es como <risa> que la vamos a dejar un poco como escondida y y para para el disco la vamos a dejar un poco fetichy así, no no vamos a tocarla en directo a menos en estos próximos conciertos la hemos dejado aquí un poco apartada y pero también nos gusta mucho, así que esa esa nos gusta. Mhm, uh -huh. así que los directos no, en el disco sí, porque muestra, bueno, una cara un poquito diferente, ¿no? De, del grupo y bueno, pues en los conciertos la los de carretera van por otro lado. Bueno, pues nos quedamos con ella, con esta canción que muestra esa esa otra vertiente de Gruschenka. Javi, felicidades por el debut, por todo este primer LP, siempre es importante como no el lanzamiento de un primer álbum, así que nada, ah, uh, mucha suerte con todo y un abrazo. Os vemos enseguida. Muchas gracias y, y de nuevo gracias por llamarnos y por dejarnos estar en en nuestro programa. Hasta la próxima.